Haiso eta espaldiko entzuleak e, benetan seguro faltan botatzen zeruten sopilote so piloto txirria osen sintonia eta lureta murmuren eh esaugarririk e, bat vuelta kara lureta murmurra Tarrak el 87 ferratico win libertora Badakizuen ez bainka gure irratia biharretatik aldentzen garela, baina sekula saituztegu, abandonatzen. Eta horregatik, gaur berriz eremen gaude. Eta ez gatoz, es, edosein modutan, duela aste batzetatik ona, lantzen gabizen Lursuzko kolaborazio batekin gatozki zue. Gure 2008a lauko lehenengo saio indartzugu easi nahi dugu eta ulortzeko ez dago lagunduta egitea, baina ubeagorik. Eta urteko lehenengo gaiari heltzeko pizta bakarra emango dizuegu, zuegu. Gualmapu irrati komunitario batetik datorkigu kolaborazioa. terroristas para privarnos de libertad mientras ellos nos dieron Egoen idel norten, elapken idel zuz Una sola nación de respeto y paz Ola tierra, ola humanidad Ba bai, e, gaur e, gual mapu eta mapu txerriari buruz itzegi nahi dugu Lureta Murburren, e, hain zuzen, ba, bueno, gaur egun e, txileko agartzeletan Maputze herriari eta Maputxe preso politiko hauek itanari saien erpresio oso bortitza bilakatzen ari dalako, hoietako asko e, bo, ode, nahi, nahian, ba gozekreban daude eta horra hurbildu nahi jaan ba Radio Kurruf irrati Maputxeren bitartez lortu dugu hau kolaborazioa eta gaurko saioan seharreskiniko diskizu egun Ba, bueno, audioak eta eta baita ere testigantza batzuk Hai esker izango dira eta beraz hemendik e, gure eskerrik beroena eh Radio Kurruf. Mapuche en Argentina, Mapuche en Chile, Mapuche al final. Mapuche de la pampa del Pewen Kalmapu, Mapuche herriaren lurraldea, Argentinaren eta Chileren parte bat, osatuta dagoena, borrokan dago. Sekulas dabakean egon. Kolonizasiotik gaur arte, imperialismoarenpean eta demokrazia burguesararenpean, Mapuche herria beti egonda euren biziraupenaren alde borrokatzen, euren bizi eta lurraldea defendatzen, seinekin harremana, estua eta espirula, espirituala duten. Pasaran los tiempos PASARAN LAS SOZIEDADES DEL MAPUCHE DIRAM Ez dugu Mapuche herriak pairatutako sarrazkiaren historia kontatuko, orainari erreparatuko diogu. Zeren Txileko walmapu partean, non boritzen esker aurrerako i gobernoa dagoen, Mapuche herriaren horkako erasoak areagotu dira. PASARAN LOS TIEMPOS PASARAN LAS SOZIEDADES LA RESISTENZIA SEGUIRAM Maputxeren lurraldea basogintza industriala basatiari saldu diote. Bertako herriari galdetu gabe, euren lurraldea suntzituz eta baliabide naturalak lapurtuz. Horen aurka borrokatzea gatik dozenaka Maputxeak atzilotuak izan dira. Frogari gabe, terrorismo ekintzak leporatuta, urte askotako kondenak eskatuz eta euren eskubideak urratuz. Beste bain, gobernuak, enpresa handien morroiak. cinco siglos desde que se inició el proceso de ocupación colonial primero de la corona española y posteriormente del estado de nación chileno en el territorio dewalma lo que se ha producido a partir de ese momento es un proceso de largo aliento de despojo en este caso de las tierras de los pueblos indígenas pero a su vez también de explotación de sus comunidades de represión cada vez que estos pueblos es levantarse en contra de la dominación y de una sistemática discriminación y exclusión por parte de una significativa porción de la sociedad chilena. Lo que está ocurriendo en este momento en el Hualmamu no es terrorismo, no es narcotráfico ni en violencia rural. Es un levantamiento, es un levantamiento indígena liderado en este caso en particular por la coordinadora Arauco Mayepo que ha significado, entre otras cosas, que las comunidades indígenas no solamente han recuperado una parte de las tierras que han perdido, sino que han logrado, a su vez también, alcanzar importantes niveles de autonomización desde el punto de vista político. Y eso ha sido, evidentemente, fuertemente reprimido por parte del Estado chileno. Eso explica que hoy día en las cárceles en el territorio de Guadmapu, cientos de militantes y comuneros mapuches se encuentran recluidos. Hoy día se encuentran en huelga de hambre a través de esta acción denuncian no solo las condiciones en las cuales se encuentran en este momento en prisión, sino que también denuncian y reivindican las demandas históricas que han atravesado el movimiento Mapuche a lo largo de su historia. La resolución de este conflicto pasa necesariamente en primer lugar la nación chilena se haga cargo en la condición de presos políticos, en este caso los cometeros cuanuches, recluidos, pasa necesariamente por establecer algún tipo de diálogo que permita, en la modalidad de los viejos parlamentos, restablecer, en este caso en particular, los derechos políticos e históricos de las comunidades indígenas y pasa a su vez también por la sociedad chilena y en especial sus movimientos sociales y políticos y revolucionarios se hagan cargo de la necesaria solidaridad con las modernizaciones con las reivindicaciones de nuestros pueblos indígenas. Ernesto Jautul, Ricardo Delgado, Nicolás Billauta eta Esteban Enriquez, presoek, amaost urteko zigorra jaso zuten, probarik gabe. Horregatik goza greba likidoa zizuten duela hilabete bi baino gehiago. Joan den hostiralean, otzaiak bederatzean, Koncepzioko apelazio epaiketak bertan bera utxi zuen, kotmena eta egindako epaiketa, Gobernuak egin du, bitartean kartzelan jarraituko dute. Hola, mi nombre es Adolfo Beca, eh, dirigente social de la FNA Organización de Trabajadores de la Salud, eh, aquí en el fronte del Hospital Regional de Concepción en donde hemos dado muchas luchas eh, para la salud pública. saludamos la lucha de nuestros hermanos mapuche, De los 15 compañeros que están hoy día en huelga hambre, que están detenidos en las cárceles chilenas. Ayer estuvo Esteban acá en el hospital y estamos preocupados por ustedes. Vemos que lamentablemente el gobierno no ha respondido a escuchar la demanda histórica del pueblo mapuche. Y el tratamiento con los presos mapuches con presos políticos, hoy día es diferente que el tratamiento que tienen los narcos o los asesinos de dictadura. Creemos que hoy día el gobierno no está respondiendo su palabra y los hacemos responsables. Nos hacemos responsable cualquier cosa que pase con los hermanos que hoy día están en lucha. Eh, le hablamos a nuestros hermanos, creemos en su lucha. Creemos que es una lucha justa y que están pagando los costos que ha pagado el pueblo Mapuche durante décadas durante centenios. Eh, pero estamos preocupados del tema de salud, soy trabajador de salud y llamo a las autoridades políticas a hacerse cargo de lo que hoy día tenemos cuando pasan más de 60 días en huelga de hambre un ciudadano, cuando pasa un mapuche hoy día más de 60 días en huelga de hambre y nadie se pronuncia la responsabilidad de ustedes. Van a quedar con las manos manchadas de sangre, te los llamamos a la fuerza compañeros. Acá, Mar y en la sangre de cada chileno existe eh, sangre mapuche. Eh, y hay algunos que tienen sangre en las manos y pareciera que este gobierno. Fuerza, hermanos, desde la PENAD, desde el Hospital Regional de Concepción como dirigente social, apoyo su lucha y estamos preocupados por ustedes. Eh, pero hay que seguir luchando hasta que se haga justicia y hasta que se escuche a un pueblo que era dueño de estas tierras y que se las usurparon y hoy esa es la verdadera pelea. Laukot auengo Segreban bitartean, Temukoko kartzelan sauden beste 11 preso politico mapucheak eh, batu batueguin sitzaien grebara. Héctor Yautul, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Óscar Cañupán, Axel Campos, Pelentaro Yaitul, Daniel Canío, Luis Menares, Carlos Mardones, Jorge Caniupil y eh, Roberto Garlin. Mi nombre es Javiera Plaza, soy la pareja de Ernesto Yaitul, preso político mapuche de la coordinadora Aroco Mayeco, recluido ya en el, en la cárcel de alta seguridad de Concepción hace alrededor de dos años, bueno y quién fue recientemente condenado hace a más de 15 años de, de prisión junto a Ricardo Reinao, Nicolás Alcamán y Esteban Enrique. Un juicio injusto, un juicio viciado, un juicio racista, porque tiene que ver con la persecución política, principalmente hacia quienes llevan adelante una lucha por la autonomía de, de nuestro pueblo. Y bueno, y ahora, en el, en el periodo en que a, asumió el gobierno del Boric, esto se ha profundizado muchísimo más. Hoy día la cárcel política es una consecuencia de, de la profundización de, de un sistema que, que persigue la lucha de reivindicación política y territorial del pueblo mapuche. Nuestros familiares Ernesto y los otros Lamien llevan adelante una huelga de hambre que ya hoy día cumple 64 días, siendo un total de 15 presos políticos mapuches que están llevando adelante una huelga. Uno de ellos, que es Esteban Enríquez, se encuentra eh, hospitalizado en el, en el recinto penal. Todos ellos han bajado alrededor de unos 20 kilos. La invisibilización, el cerco mediático que se ha levantado eh, por parte de los medios de prensa y por avalado por, por el gobierno en general, ha sido sumamente grande. Ellos ya llevan, como le decía, 64 días de huelga y hasta el momento, tanto los organismos legislativos como eh, judiciales eh, todavía no, no dan absolutamente ninguna respuesta. Pero ellos, como, como presos políticos, igual se mantienen eh, sumamente firmes a pesar de que su estado de salud se va deteriorando. Eh, esta huelga, que es un acto de protesta en contra de, de todas las injusticias que... Que se, que se cometen en contra de, de ellos como huaychafes del pueblo nación mapuche, ellos están convencidos de llevar adelante esta situación hasta las últimas consecuencias. politiko maputze baten zenidea den e, Meri, gurekin daukagu, e, Meri Euskal Herrian bizi da gurekin, eta gaur, e, ba, lureta morpune daukagu, honen ba, bueno, inguruan hitz egiteko eta maputze preso politikoen aferalen eskutik kontatzeko. E, Kaizo, Meri, ketal estaz? Kaizo, bueno. Eh, bueno, aquí estamos, sobrellevandolo. Por eso, pre, por eso precisamente, pues muchísimas gracias y es que ricasco por estar hoy con nosotras y contarnos eso, de primera mano, qué está pasando con los presos políticos mapuches en, en, la, en la cárcel de Chile. Eh, en los audios y en las intervenciones que hemos tenido previamente, eh, bueno, nos han dado un poquito la, eh, una idea de la ducha, pero cuéntanos primero de qué se les acusa y qué condena eh, les piden. Vale. Bueno, eh, contar que desde el 13 de noviembre que se inició la huelga de hambre, eh, partieron cuatro comuneros, que comuneros son personas pertenecientes a comunidades mapuches, que son comuneros, uh -huh. eh, y parte Ernesto Yaitul, Ricardo Delgado, Nicolás Villouta y Esteban Enrique. ¿vale? A los chicos se les condena a 15 años de cárcel por ataques incendiarios, eh, a camiones de empresas forestales, por un lado, y por otro lado también se les acusa de como homicidio frustrado a uno de los conductores de un camión eh, todo ese proceso eh, judicial y todo como el, la, tanto la prisión preventiva como el juicio en sí el primer juicio en sí fue un juicio su, sumamente viciado sin garantías jurídicas donde nunca en ningún durante el mes que duró el juicio, Eh, hay una prueba fidedigna que es, han sido ellos quienes han cometido el, el, la acción a la cual se les está juzgando. Es por eso que parten ellos cuatro con un petitorio que era la nulidad del juicio, uh -huh. vale por ser un juicio viciado, como bien explicaba, eh, y eh, la creación o la habilitación de un módulo de comuneros en, en el CPP de BioBio, Bio, que es la cárcel concesionada del Bío A esta demanda se suman otros 11 presos políticos mapuches de la coordinadora Arauco Mayeco, cinco, eh, cinco de, que están también en el CPP del Bío Bío, eh, que son del módulo 32, porque dentro del propio, desde la misma cárcel, no los tienen juntos, están por un lado cinco, por otro lado otros cinco, eh, hay 10 en total en Concepción, Y luego se suman otros cinco de Temuco, que es una cárcel donde hay módulo de comuneros, pero también se suman a la, a la huelga y también, por supuesto, que hace muchos ya más de... No es la primera huelga de hambre que se hace, pero a las huelgas anteriores se ha sumado siempre la libertad de Daniel Canío, que es un preso político también mapuche de la cam que tiene su condena ya hecha y que todavía está preso. ¿Vale? Entonces, básicamente el petitorio es ese, la nulidad del juicio, la, el, el módulo de comunero con mejoras carcelarias y la libertad de Daniel Caníos. Por eso que están los 15 presos políticos de la coordinadora Arauco Mayeco en huelga. ¿Por qué es tan importante el, este, este módulo específico para los comuneros? Eh, ¿Por qué es tan importante el módulo de comuneros? Primero porque Chile desde el año 2009 que ha firmado y ha ratificado el tratado de la OIT, eh, el 169, donde no solo eh, al, al ratificarlo asegura ¿no? que como Estado y como por supuesto cada gobierno que va pasando tiene que resguardar la integridad de los pueblos originarios, esto en que se en que se, se como se plasma directamente en que eh, los presos políticos mapuches estén en un módulo segregados o sea que no estén con la población penal y básicamente es para poder resguardar su espiritualidad su cultura su como eh, su cosmovisión y su Toda, todo lo que implica el ser mapuche, ¿no? Entonces, para que ellos puedan tener sus rogativas, sus eh, sus propias ceremonias, sus comidas, todo lo que tiene que ver con el resguardo, como bien digo, cultural, espiritual y cosmogónico del pueblo mapuche. Sí. Uh -huh. Eh, está claro y entonces por qué el gobierno eh, de chile sistemáticamente les aplica eh, un tratamiento de excepción a, eh, al, a los presos políticos mapuches y a los eh, mapuches en general porque esa eh, solicitud de, de tratamiento de terrorista porque esa prisión preventiva que ya algunos eh, se puede extender hasta los dos años porque básicamente lo que pasa con con el gobierno chileno, sobre todo con este actual gobierno que es el gobierno de Boric, que es un gobierno absolutamente racista, eh, donde está donde que han manifestado que son juicios políticos y donde una de sus maneras de poder hacer esta como doble condena es castigando incluso a que los propios comuneros puedan tener sus derechos que es su derecho a estar en un módulo de segregado Son formas de castigos que no son solo para los presos, sino que para cada una de las familias que también estamos atrás, para la propia comunidad. Eso es, es, es, es un castigo político el que se está haciendo, cargado por supuesto de racismo, colonialismo, Eh, y, y claro, sin lugar a duda, eh, estando a los pies de las grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales, que son quienes están detrás de toda de la persecución política al pueblo mapuche y a las reivindicaciones territoriales. Y estas reivindicaciones sobre todo se dan en bueno pues por la característica del gobierno de, de boris que bueno que también venía precedido por los anteriores de, de una política extractivista brutal que está saqueando algo al mapú de sus de, de, bueno de, de, de todos sus bienes naturales y está despojando la tierra y destrozando el, el territorio mapuche verdad absolutamente o sea la persecución política que hace gabriel boric y su y su gobierno tiene que ver con la casta política que administrativamente está bajo el bajo el como la, la, la propia administración de un estado no o sea, se hace queda claramente demostrado que está el, todo el, el que es un estado empresarial no es un estado político no es un estado democrático es un, un estado absolutamente empresarial eh, que se basa en él en, en el resguardo de sus propios intereses por eso las, las empresas extractivistas en chile eh, tienen libre libre disposición, está lleno de tratados que avala que puede haber un extractivismo profundo, siendo que el propio gobierno dice que ellos no van a permitir que, que exista más eh, más extractivismo en todo el territorio, hace menos de una semana atrás sacan y reprimen a otra comunidad mapuche que está defendiendo 200 hectáreas por poner un proyecto eh, de... De, de un parque eólico. están En estos momentos también están en prisión preventiva los dirigentes de que no estaban haciendo una recuperación territorial, como ellos dicen que es lo que persiguen. Estaban defendiendo el territorio, al igual que cada uno de los presos políticos que en estos momentos tiene el gobierno de Boric. Van más de 70 presos políticos en este gobierno. Y es solamente persecución política empresarial por defensa de la tierra y el territorio. Sí, conocemos cómo eh, las empresas eh, agroforestales y, y del agronegocio en general eh, actúan en diferentes lugares de Latinoamérica, a veces con sus propios ejércitos y con impunidad absoluta a la hora de reprimir a, las, eh, a, las, eh, a los pueblos originarios que ahí se encuentran. En Chile entiendo que funcionan, funcionan parecido y con impunidad absolutamente ellos se basan en el discurso de la seguridad nacional del estado al igual que en, en general en el abya yala pero eso está más que demostrado que son eh, son bajo lógicas coloniales y, capi y capitalistas eh, lo que quieren hacer es seguir haciendo una destrucción de la naturaleza que suelen aquí decir recursos naturales. Nosotros no hablamos de recursos naturales. Mm -hmm. Se habla de que lo que se quiere es una destrucción de la naturaleza. Aquí hay un interés colonialista, racista, empresarial y capitalista bajo cualquier tipo de, de política que en estos momentos está haciendo el gobierno de boris como una manera persecutoria al pueblo mapuche. Y, por ejemplo, en, en Chile, ¿hasta qué punto eh, está la sociedad o, o conoce la gente esta situación? Porque el silencio mediático eh, que, que engloba este caso es bastante paradigmático, tanto a nivel eh, nacional de Chile como de la comunidad internacional. Eh, y quitando algunas radios eh, libres, algunos medios alternativos mapuches, eh, es difícil encontrar información al respecto. Claro, lo que pasa es que ahí hay que entender la lógica también de esta lógica empresarial de todo el Estado chileno y eh, la prensa homogénica de chile es una, pre, una es prensa empresarial entonces están todas con editoriales que son privadas eh, por supuesto que al privado y por supuesto a quienes son dueños de todo de todos esos canales de televisión y periódicos son gente que también está dentro del empresariado y toda esta trama entonces eh, ellos no No van a hacer nada, y es más, nosotros hemos escrito cartas también como familiares diciendo y exigiendo que el colegio de periodistas se haga presente, por lo menos en una denuncia pública hacia los medios de comunicación homogénicos de Chile, porque es un problema ético. Estamos hablando de 15 presos políticos que llevan una, una huelga de larga duración, Cuatro de ellos más de 90 días y los otros 11 más de 60 días. Uh -huh. En estos momentos eh, hay dos que están hospitalizados y todos los días se descompensan. Los llevan y los traen del hospital. O sea, no solo es que eh, se estén vulnerando todo tipo de derechos humanos, sino que se está, eh, se está haciendo una tortura también esta situación por parte del Estado y, por parte del gobierno, por parte de la de los colegios médicos y por parte de la prensa. Uh -huh. Y el El pasado día 9 de febrero el uh -huh. viernes se celebró un juicio en el tribunal de apelaciones de concepción eh, que anulaba la sentencia sí. contra los cuatro comuneros ¿no? ¿Qué, sí. qué consecuencias tendrá ahora y cuáles cuáles son los siguientes pasos que, que va a dar el colectivo bueno para para todo, todas las familias y por supuesto siempre pensando en, en, en los propios presos políticos esto es un eh, más que no, no es que se haya ganado es un triunfo porque se ha demostrado Eh, que el juicio estaba cargado de, eh, de mentiras por parte de Fiscalía y del Gobierno eh, se, se ha, ha quedado demostrado en la anulación del juicio o sea, todo lo que veníamos diciendo desde antes de que partiera la huelga era que era un juicio viciado sin garantías jurídicas para los cuatro comuneros no se puede condenar a 15 años sin ninguna prueba y eso quedó demostrado con la anulación eh, ahora Eh, hoy hoy día de hecho en, en un par de horas más eh, de, de Chile va se, se pide la garantía la, que se cambie la medida cautelar ¿no? que en teoría si se ha anulado el juicio es porque no hay pruebas y deberían estar libres a la espera del otro juicio uh -huh. eh, sabemos que el gobierno y el estado ni las leyes van a permitirlos nosotros estamos confiados en que debería ser así porque es lo legal y lo justo pero eh, independiente de eso eh, la huelga de hambre hasta el momento continúa porque el estado chileno el gobierno e boric no ha querido sentarse a conversar y a discutir eh, con, con no solo con, con los voceros sino que también con parte de los familiares no quieren la habilitación del módulo de comunero tampoco quieren las mejorías las mejorías que proponen son mejorías de su propio protocolo interno en eh, se están pidiendo cosas concretas, se está pidiendo un módulo un módulo de comunero, se, se está pidiendo que las familias seamos también resguardadas frente al, a las visitas uh -huh. y eso no no el gobierno no quiere, no no que es tanto lo que no quiere que el, eh, en su momento el Instituto Nacional de Derechos Humanos abre un diálogo y dicen que ellos no se van a sentar a conversar con gente la coordinadora Arauco Malleco, siendo que siempre eh, ha, ha habido una posibilidad de sentarse. O sea, ese es el diálogo del gobierno, el uh -huh. diálogo del gobierno es reprimir, reprimir, encarcelar y encarcelar. Ni siquiera con un revés judicial como el del otro el otro día. Ni uh -huh. siquiera con el revés judicial sabiendo que han perdido en sus mentiras. Así y todo no quieran. Esa es la disposición, es una disposición de violencia, de represión, colonial, racista y capitalista. Muy bien, y desde el movimiento internacionalista y social de aquí en Euskal Herria, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer llegar la solidaridad? ¿Cómo podemos hacer por, eh, por colaborar en, en, en la lucha eh, contra esta situación injusta? nosotros lo que siempre hemos pedido es responsabilidad política hay una responsabilidad política también de parte de todo de todo el continente de, de poder desbloquear visibilizar eh, y, y exigir primero que se, que, el, que no solo el caso de los de los 15 que en estos momentos están en huelga y por supuesto que necesitamos una una visibilización real con la gente apoyando haciendo manifestaciones o por lo menos eh, pronunciándose sino que también es una es una visibilización constante nuestros territorios son invadidos por empresas europeas son saqueados por empresas europeas entonces no se puede mirar hacia el lado en estos momentos todo lo que pasa en el google o todo lo que pasa en otros lugares de la abya yala tiene que ver con un extractivismo Donde hay empresas eh, de, de, de este continente, empresas eléctricas, empresas de los parques eólicos, el parque eólico que están metiendo en el Huelma, pues es gallego. Uh -huh. O sea, eso es lo que hay que ver, una no verlo como una ayuda, sino como una responsabilidad política. Sí. Uh -huh. Bueno, pues entonces apelaremos a la responsabilidad política que tenemos. Creemos que hay margen para, para la incidencia, para poder hacer presiones aquí a las propias empresas, a los partidos políticos y luego también mirarnos a nosotras mismas, eh, cómo no. Eh, Mary, eh, no sé si quieres decir algo más. Quiero agradecer el espacio, quiero eh, decirles también que defienden su territorio. Este es un territorio hermoso que también está siendo bastante maltratado, sobre todo con el monocultivo. Eh, entonces, eh, también defenderlos porque yo creo que entre más gente en el mundo podamos defender nuestros territorios, esto puede por lo menos tener un avance de cambio. Eh, y, por supuesto, que libertad de todos los presos políticos mapuches. Pues es que recasco, Mary, desde aquí nos sumamos a la petición de libertad de todos los presos políticos mapuches eh, y, y en el mundo. Y en el también, en Así es. Pues es que recasco, eh, Mary, por estar con nosotros y, y un abrazo. Vale, mil es que... Soy... Eta, chile katu, genin chile katu, fenen, choi unen, guardia me huelun ewen tu trepen, amun lepe ta intrekan, guifi kemongen, feimu tamu leifau ble, taing, guifi keche ya min kake in, taing, kim un normen, feimai aing, hui zapain, filplema, pua skin tuin, tamun koila zungu, feimu hui cha tuain, hui ra que in, in in, taing, kim un normen, Fe maya in, we chapa in, feel plema, pura skin twin, estamos un coilazo, we, in, we oh. in. Andy, Ferrer me ya igualito que mi maima de pelochuzo y lo ojo achinado, soy único de la tierra, pero que fue la ciudad, fue obrera, fue la arteria de mi identidad, me pasa mi canto a pavimento, pero bajo el cemento bueno, horekin ba... kugatutsat, emango dugu eh 2024ko lenen libur eta mumorra benetan izenda beresia eh beresiki ba bueno ba Chileko e, irratia Radio e, bueno asko lagundu digulako eta hortan e, egon direlako a, pro, e, a, bueno, ba programa e, hau egin alizateko eh? orduan hemendik eh gure eskerrik beroena eh nuestro abrazo más fuerte a la gente de la Radio Kurruf que está haciendo un trabajo espectacular en Chile por denunciar la situación de los presos políticos mapuche en Chile. Y bueno, desde aquí solidaridad entre radios libres y comunitarias. Thank you mi meu, me he recuperado, que ñahuay impuche we trapañi. Entré entre los poter, amigo de campo, yeah. naci sordo mudo de mi mabudungun, we wow. luquiñe peumal beneutañi que un yeah. realidad cruda, seduda. Hay más cemento, pero igual que se foye paicocha, anteñi de cabro chico, una sopa de napur, yeah. educación chilena no nego. Yeah. Historia de quila banca te desplegó y no borró como galvarino vengo yo nos cortaron las manos pero coligüe me colocó como un loco por hablar mapuche en plena ciudad nos han robado todo menos el pey identidad y por la oralidad sabemos que llamaron chile a toda nuestra tierra estamos acá siguiendo este llamado ancestral sembrando resistencia para cosecha libertad soy uno más acá en medio de mi tierra me fundo yo con ella mirando a las estrellas guiñulepan petumuley KOMTANI PUSHEL EL FUNMUN NOY MALAN DANI SHAUTRI PAI NAWEL